Bienvenido a Momento Decisivo. Hoy el Dr. David Jeremiah empieza la serie titulada Agentes del Apocalipsis. Pero no permita que la palabra Apocalipsis lo asuste. En el griego, que es el lenguaje original, la palabra significa simplemente descorrer el velo. Por eso el apóstol Juan escribió el libro que lleva el nombre de Apocalipsis. Este libro revela la fortaleza y esplendor de Cristo. Para presentarnos al apóstol Juan con su mensaje, el exilio, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy, al empezar una nueva serie, tal vez la más innovadora y emocionante que jamás hayamos enseñado. Como saben, he estado enseñando sobre profecía algo así como 40 años. Siempre he creído que esto es algo importante que debemos hacer. Básicamente, una cuarta parte de la Biblia contiene verdades proféticas. Especialmente en esta época de la vida cuando vemos a nuestro alrededor tantas incertidumbres. La gente siempre está preguntando, ¿a dónde va a parar todo esto? La Biblia es el único libro que yo sepa que nos dice a dónde va a parar todo esto. El libro de Apocalipsis es la hoja de ruta de Dios al futuro. Y sin embargo, admitámoslo. El libro de Apocalipsis es misterioso. Muchos le tienen miedo. Muchos dicen que nadie puede entenderlo. Así, se pierden el mensaje de Dios en estos días. Bien, hemos intentado algo para arreglar eso. Hemos hecho algo que pienso que no se ha hecho antes. Hemos tomado algo de ficción y lo hemos conectado con los hechos de las Escrituras para hacer que el mensaje del libro de Apocalipsis cobre vida. Está en el libro Agentes del Apocalipsis, que es la base de la serie que por radio empieza hoy. Así que lo que voy a hacer es tomar el primero de los dos días de cada lección para relatarles algo que ha sido escrito especialmente sobre este tema en particular. Después les daré el pasaje bíblico en que se basa ese relato. Si es Luis, escribió que no entendía mucho de la Biblia o que no le decía nada, mientras no empezar a verlo con la imaginación. Él dijo, la imaginación informa al corazón y entonces el intelecto informa al entendimiento o el estudio de las Escrituras en sí informa el entendimiento. Así que este escritor dijo que cuando se combina la mente con las emociones, algo cobra vida en el corazón. Y eso es lo que nos proponemos hacer con esto. Hoy vamos a hacerlo por primera vez. voy a darles una narración que tiene que ver con el apóstol Juan. Hemos titulado a este mensaje el exilio. Mañana voy a darles el pasaje bíblico que está detrás de esta narración. Haremos lo mismo con los mártires y los 144.000 y los dos testigos y el dragón y la bestia que sale del mar y la bestia de la tierra y el vencedor, el rey y el juez. Estudiaremos el libro de Apocalipsis de cierta manera, saltando de persona a persona por todo el libro. y Por supuesto, usted puede obtener este libro con todo este material, que ya está en español. Puede encontrar todos los detalles en cuanto a cómo ordenar este libro y otros recursos sobre este tema directamente visitando nuestra página web, momentodecisivo.org. Todo esto está explicado de manera muy específica a fin de que sepa cómo responder exactamente. Así que, empecemos nuestra narración. En cuanto al exilio, la Biblia es una narración grande. Y grandiosa. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, pero está llena de muchos relatos. Estos relatos, primordialmente, son en cuanto a personas. La Biblia es un libro que trata de personas. No sé si eso hace que usted se sienta bien, pero a mí me hace sentir bien porque entiendo a las personas. A veces no entiendo. todos los conceptos, pero entiendo a las personas. Y si usted empieza en el libro de Génesis con Adán y recorre toda la Biblia hasta el último libro, está llena de personas. Estos son algunos datos estadísticos interesantes. Hay 66 libros en la Biblia y 40 de esos libros llevan como título el nombre de una persona. 40 de esos libros, bien sea fueron escritos por alguien cuyo nombre aparece en el título o alguien cuyo nombre aparece en el título. La Biblia es un libro que trata de personas. El libro de Apocalipsis es un libro en cuanto a personas. En el libro de Apocalipsis hay por lo menos 10 personas o grupos interesantes y vamos a darles un pequeño y breve boceto de esas personas. Voy a hablar de 6 de las 10 en que he trabajado. Hice esto de una manera algo diferente a lo que he hecho otras veces. Tengo un buen amigo que es un gran escritor de ficción. Cuando decidí hacer esto sobre la profecía, le envié todas mis notas de todos los personajes y toda la información y me ayudó a hacer esto. Pienso que esto va a ser algo bastante especial porque lo que ha hecho él es tomar el relato que aparece en cuanto a una persona y lo narra en un marco moderno y añade algunos detalles imaginarios sin violar para nada el texto. Pero trae el relato a primer plano y lo trae a nuestra cultura de modo que podamos entenderlo. Así que, al principio de cada uno de los capítulos, en cada uno de estos relatos y al principio de cada uno de los mensajes sobre cada una de estas personas, habrá una breve narración que es ficción. imaginándonos cómo podría haber sido si hubiéramos estado ahí cuando sucedió. Ese es el caso del personaje de quien quiero hablarle hoy. Lo he titulado El Exilio. Se llama Juan. Es el autor humano del libro de Apocalipsis. Así que, abra la Biblia al capítulo 1 de Apocalipsis y mientras lo hace, permítame darle una versión abreviada de la experiencia de Juan. Era domingo en la ciudad de Éfeso. Y un pequeño grupo de familias se había reunido en la casa del apóstol Juan para su reunión semanal de adoración. Después de unos cuantos himnos, una lectura de las escrituras y unas cuantas oraciones, el anciano Juan se levanta para hablar ante esta pequeña congregación. De repente, la puerta de la casa se abre con violencia y ocho soldados romanos entran en tropel. Todos llevan puesta su armadura y empuñan espadas. Las asustadas madres cristianas, con los ojos bien abiertos a más no poder, abrazan a sus hijos más apretadamente. El oficial al mando abre un pequeño rollo y lee el decreto del emperador. Deben dejar de adorar a su Dios, proclama. Es legal adorar solo al emperador domiciano. Después de la lectura, uno de los soldados levanta una estatua de bronce del emperador que mide como 50 centímetros de altura. El capitán guarda el rollo y dice... El emperador domiciano exige que demuestren su acatamiento a esta orden hoy mismo, arrodillándose ante esta imagen. Al que se niegue, al instante se le ejecutará. Una mujer, en primera fila, lanzó un alarido y se arrodilló. Se postró ante la imagen y pronunció el juramento. Su esposo la imitó rápidamente y lo mismo otros cuatro miembros. Mientras ellos se levantaban y se dirigían a toda carrera a la puerta, el oficial se dirigió al apóstol Juan y le dijo... Creo que tú debes ser a quien llaman el apóstol Juan. Él dijo, yo soy. La palabra de su deslealtad ha llegado a los oídos del mismo emperador y tiene un castigo especial reservado para ti. En lugar de matarte aquí mismo, como lo ha hecho con otros, quiere hacerte sufrir hasta que desees mejor haber muerto. Tu suerte mostrará a tus seguidores que es inútil resistir a Roma. El anciano Juan. luchaba por respirar mientras los soldados le llevaban a empujones, marchando hacia la guarnición romana. Una vez ahí, lo entregaron al guardia de la prisión, quien le puso a Juan Cadenas en los tobillos y lo llevó a rastras al patio. Los soldados le desnudaron hasta la cintura, encadenaron sus muñecas a un poste y lo flagelaron con un látigo con puntas de metal. Después, encerraron al apóstol en una celda húmeda y por varios días ahí quedó debatiéndose entre la vida y la muerte. Y sin embargo, a pesar de su espalda hecha jirones y las condiciones de mugre y escasa comida, Juan nunca maldijo a su guardia. El soldado, impresionado por la paciencia de Juan, empezó a darle a escondidas un bocado adicional. En el curso de las semanas que siguieron, las heridas de Juan empezaron a sanar y a la larga pudo ponerse de pie y caminar cojeando por su celda. Un día, el guardia le dijo que se acercara. —He oído lo que te va a pasar —le dijo en un susurro— —van a llevarte a la isla de Patmos, en donde quedarás exiliado por el resto de tu vida natural. Dos días después, Juan iba en un barco que zarpó del puerto de Éfeso. Cuando el barco llegó al puerto de Patmos, Juan vio un paisaje de colinas desnudas, grietas rocosas y árboles atrofiados. Pronto se enteraría de que a los exiliados se les dejaba a su propia suerte. No se había hecho ninguna provisión para ellos. Tendrían que buscar su propio refugio. El anciano Juan estaba casi agotado cuando logró llegar a una cueva abandonada que daba vista al mar. Con el paso de los días, cada uno como el anterior, Juan empezó a sentir que su vida se había vuelto sin sentido, que estaba condenado a vivir sus días restantes sin ningún propósito. A menudo se preguntaba por qué no habría muerto como mártir como sus compañeros apóstoles. Entonces, un domingo brillante, Juan se fue rengueando hasta su lugar favorito que daba al mar, se sentó en su piedra habitual y contempló el agua gris verdosa. Colocó su pergamino sobre sus rodillas, tomó la pluma y se dispuso a escribir una carta que esperaba que, de alguna manera, fuera entregada cuando los próximos esclavos fueran depositados en la isla. Y ahí fue cuando sucedió. Una voz grandiosa retumbó justo detrás de él, «Yo soy el Alfa y la Omega», el primero y el último. Las poderosas palabras retumbaron por el espacio como si fueran trueno. Juan dejó caer todo y empezó a temblar, casi paralizado por el terror, casi ni se animaba a convencerse a sí mismo para mirar hacia el lugar de donde venía la voz. Pero había algo tan contundente en esa voz que finalmente no tuvo otra alternativa que darse la vuelta. Y ahí, ante él, estaba el personaje más imponente y majestuoso que jamás había visto. Quiero decir, su cara brillaba con el brillo del sol. Iba vestido de un manto relucientemente blanco, puro. Alrededor de su pecho llevaba una cinta de oro y su pelo era blanco como nieve pura. Sus ojos penetraban en el alma de Juan como si fueran llamas penetrantes. Todo alrededor del personaje despedía tal belleza y gloria perfecta que los sentidos de Juan quedaron abrumados y él cayó a tierra desmayado como si estuviera muerto. Un toque gentil sobre su hombro le despertó. Oyó una voz que le decía, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo... y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y Juan se dio cuenta de que estaba en la presencia del Señor. La voz dorada le dijo a Juan que tomara su pluma y anotara las maravillas que se le iban a dar, maravillas en cuanto a las cosas existentes y las cosas por venir. Juan Lleno de expectativa, tomó asiento de nuevo con la pluma en su mano y el rollo sobre sus rodillas. Y la voz dijo, «Lo que ves, escríbelo en tu libro». De inmediato, el Señor esperó a dictar advertencias, reprensiones y elogios a las siete iglesias que consideraban a Juan, su dirigente. Cuando Juan completó la carta final, la visión de Cristo se desvaneció y la voz volvió de alguna parte muy arriba, «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». En ese momento, el paisaje familiar de Patmos se desvaneció y Juan contempló pasmado lo que ningún ser humano jamás había visto. Estaba en el mismo salón del trono del cielo y visión tras visión siguió algunas horrendas de contemplar y otras majestuosas más allá de toda imaginación. Luego, de repente... Juan se halló de nuevo sentado en su piedra al pie del peñasco. Se le había dado una visión de las cosas por venir, un mensaje que aseguraría a las iglesias del Señor por todo el mundo que aunque atravesaran terrible persecución, su triunfo final en Cristo sería seguro. Ahora bien, esa es la narración. Y aquí tenemos el pasaje bíblico detrás de ese relato. El libro de Apocalipsis es único Porque en los primeros versículos nos dice qué clase de libro es. Esta es la clase de libro que a Juan se le dijo que escribiera. Y esto es lo que sabemos al respecto simplemente leyendo los primeros versículos del capítulo 1. Primero que nada, descubrimos que es un libro profético. La primera parte de Apocalipsis 1.1 dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, pronto. Este no es un libro de lo que ha sucedido en el pasado o lo que está sucediendo en el presente. Es un libro de las cosas que van a suceder en el futuro. De hecho, en el griego el libro empieza con una palabra clave. Es la palabra que nosotros transliteramos al español con la palabra apocalipsis y que es la palabra que se seleccionó como título para el libro que estamos estudiando. No es una palabra que usamos en nuestro vocabulario común hoy, pero si se le examina con atención, se puede ver que de ahí es de donde obtenemos este término. A menudo, cuando se le oye hoy, se refiere a alguna película que va a aparecer. ¿Ha notado cuántas veces usan la palabra para películas de terror? Apocalipsis. Cuando se piensa en una palabra así, se piensa en algo aterrador, algún desastre asociado con el fin del mundo, pero... De manera interesante, la palabra griega apocalipsis no tiene nada que ver con eso. La palabra apocalipsis en el griego significa revelación, develación, un descorrer del velo, un descubrimiento. Literalmente significa una manifestación, un quitar la cubierta. Así que el libro de Apocalipsis, aunque nos habla en cuanto a los tiempos del fin, es primordialmente una revelación. Y como notarán en la primera frase con que empieza el versículo 1, dice, La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que, en medio de todas estas advertencias y visiones, el propósito último del libro de Apocalipsis es revelarnos la gloria, poder, soberanía y victoria del Señor Jesucristo. Es un libro profético. Y luego, es un libro personal. En el versículo 2 dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El libro de Apocalipsis, aunque de largo alcance, es con todo un libro muy personal. Es un mensaje que Juan recibe personalmente del Señor y Juan lo escribe a personas que conocía íntimamente. Se refiere a sí mismo en el versículo 9 como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Ahora. Observen en la Biblia el versículo 11 y noten lo que dice. Cristo le dice a Juan, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia y luego las menciona una por una. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Al leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, usted verá esas cartas una tras otra. cartas breves que Juan les escribió a iglesias individuales y, al ver en un mapa, notará que estos lugares forman un semicírculo. Así que, si usted hubiera estado en la isla de Patmos y si fuera Juan, podría mirar a la distancia y visualizar mentalmente estas iglesias, que eran iglesias en las que él había ministrado, a las que él había atendido, y si usted fuera a entregar esas cartas a esas iglesias, empezaría en Éfeso. De ahí... viajaría al norte a Esmirna y Pérgamo, luego al sureste a Tiatira, Sardis y Filadelfia, y terminaría su recorrido en La Odisea. Juan escribió estas siete cartas que el Señor le dio a siete iglesias reales. Aunque esas iglesias son históricas en términos de que en realidad fueron iglesias reales en ese entonces, las cartas que fueron escritas a esas iglesias son muy importantes porque nos dicen lo que Jesús piensa en cuanto a la iglesia cristiana. De hecho, suelo decirles a los pastores jóvenes, ¿saben lo que anda mal con la iglesia cristiana actual? Lean esas siete cartas que Jesús les escribió a las siete iglesias en Apocalipsis y descubrirán casi los mismos problemas que tenemos en nuestras iglesias hoy. Si simplemente tomáramos en cuenta lo que Jesús les dijo a esas iglesias, nos ahorraríamos un montón de problemas y nos libraríamos de muchos de los dolores de cabeza en que nos metemos debido a que no oímos la palabra del Señor. Así que es un libro profético y es un libro personal. Pero aquí tenemos lo que en general toca a las personas. Es un libro pictórico, un libro de cuadros. En los versículos 1 y 2 dice... la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero que piensen en la expresión que aquí se traduce, la declaró, y que piensen que la declaración fue dada mediante señales o símbolos. En el libro de Apocalipsis hay muchos símbolos. En realidad hay 39 ocasiones diferentes en el libro de Apocalipsis en que se nos dice que Juan escribió algo que vio. Y si usted alguna vez ha hablado con alguien sobre este libro... Y este le dice, pues bien, mi pastor está predicando sobre Apocalipsis. Probablemente le dirán, ah, vaya, ni siquiera quiero leerlo. Está lleno de cosas estrafalarias que suceden y cuadros espeluznantes. El libro de Apocalipsis es el libro más simbólico de la Biblia. Aunque también hay muchos otros símbolos en otros libros. Estos símbolos son realmente importantes, en verdad, Los símbolos aparecen por un par de razones. ¿Por qué hay tantos símbolos en el libro de Apocalipsis? Una de las razones es que el simbolismo no se debilita por el paso del tiempo. En otras palabras, un símbolo nos permite aplicar la lección hoy, tal como fue aplicada en ese entonces porque el tiempo no afecta a los símbolos. Una bestia en el primer siglo... Es una bestia en el último siglo. Y cuando Juan escribe estas palabras que el Señor le dio, el Señor le dio algunos símbolos para usar. Ahora bien, no se quede perplejo por eso, porque, y preste toda atención, el libro de Apocalipsis es el libro de toda la Biblia que más interpreta a sí mismo. Lo que quiero decir es que si usted lee algo que no entiende, Simplemente sea paciente y siga leyendo. Probablemente unos cuantos versículos más adelante le dirá lo que eso significa. Los símbolos y las señales del libro de Apocalipsis están aquí de modo que el mensaje nos transmita a nosotros lo mismo que transmitió a las personas que lo leyeron por primera vez. Luego, la segunda razón por la que los símbolos son importantes es que imparten valores y despiertan emoción. Hay algo en un símbolo que estalla en nuestra mente. Por ejemplo, ese hombre es un dictador. Eso está bien, es un tirano. Eso es un poco mejor, es una bestia. ¿Sabía usted que en el libro de Apocalipsis hay dos bestias? Una que sale del mar y otra que surge de la tierra. Estos son dos personajes increíblemente malvados y la Biblia habla de ellos como bestias porque eso despierta una emoción diferente en uno cuando la oye. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis a Satanás se le simboliza. ¿Saben cómo se le simboliza? Es un dragón. Ajá. Leí un párrafo escrito por Eugene Peterson sobre esto. Él es el que parafraseó la Biblia en inglés de una manera muy moderna. Él dice, la verdad del evangelio ya está completa, revelada en Jesucristo. No hay nada nuevo para decir sobre el tema, pero hay una nueva manera de decirlo. Leo el libro de Apocalipsis no para obtener más información, sino para revivir mi imaginación. Juan toma la verdad que se ha erosionado por el uso y el descuido y lo pone en movimiento ante nosotros en una danza animada y apasionada de ideas. Y así es. Uno puede leer el libro de Apocalipsis y no entenderlo, pero no puede leerlo e ignorarlo. Se mete en la cabeza, se mete en el cerebro y hace que uno quiera saber ¿Qué quiere decir eso? Es un libro profético, un libro personal, un libro pictórico. Y esta es una de las cosas grandiosas de este libro. Es un libro provechoso. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Quiero que sean realmente sinceros. ¿A cuántos les gustaría ser bienaventurados? Doy por sentado que todos ustedes voluntariamente quieren ser bienaventurados. Otras versiones traducen benditos. No dije nada en cuanto a ser bendecidos con algún dono dádiva. Y ahora, quiero preguntarles en serio. ¿Cuántos piensan que está bien pedirle al Señor que lo bendiga a uno mismo? Yo lo creo así. Solía orar que el Señor bendijera la iglesia que pastoreaba. Y luego me volví realmente personal al respecto y dije, Señor, quiero que me bendigas. A veces uno se pregunta cómo el Señor va a hacer eso. ¿Cómo puedo saber Si Dios va a bendecirme, quiero decirles algo en cuanto a este libro que espero que nunca olviden. El libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia, hasta donde yo sepa, que tiene una bendición asociada con los que lo leen. Y no está en el libro de Apocalipsis simplemente una vez, sino que lo dice dos veces. Está al principio del libro y al final del libro. Permítame mostrarle esos versículos. Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y luego, al final del libro, en Apocalipsis 22.7 lo dice de nuevo, He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La Biblia dice que cuando estudiamos y aprendemos y guardamos las palabras del libro de Apocalipsis, El Dios Todopoderoso nos bendice. Y lo he observado con el correr de los años. Dios bendice a los que estudian y entienden este libro. La palabra bienaventurado significa dichoso, bendito, gozoso. Debo decir que esas no son palabras que uno asocia de manera natural con el libro de Apocalipsis. El comentarista Martin Lloyd-Jones dice que Apocalipsis fue escrito a fin de que el pueblo de Dios, que estaba atravesando terribles persecuciones y terrible adversidad, todavía pudiera avanzar regocijándose. Y es por eso que el libro de revelación o Apocalipsis es tan animador para otros, cuando lo vemos tal como es. Mañana. En la edición de Momento Decisivo voy a darle el pasaje bíblico detrás de la narración que usted oyó hoy. Lo veremos de nuevo el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación, para la próxima edición de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.